he pensado dedicar cinco programas a una especie de introducción bíblica general, resumiendo a grandes rasgos el contenido de la Sagrada Escritura, para que ustedes conozcan o recuerden algunos aspectos fundamentales de su mensaje. Como ustedes deben recordar, ya hemos mencionado en una plática anterior los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, dando sus respectivos nombres. También les detallé las grandes divisiones en que estos libros se agrupan, según su contenido. Posteriormente, les hice conocer algunas informaciones biográficas sobre tres de los principales escritores del texto sagrado, Moisés, David y Pablo. Además, hemos considerado en otros estudios de esta misma serie, otros importantes aspectos de la Palabra de Dios, tales como la razón de ser de las Escrituras, el significado de ambos testamentos y la manera como la Biblia llegó a formarse. Pero hasta ahora no nos hemos detenido a considerar el vasto contenido del Libro de los Libros. Por eso, para que nuestro ciclo no quede incompleto, hoy les presento la primera parte de nuestro resumen de la Biblia, que, repito, se extenderá a lo largo de cinco estudios. Espero que todos ustedes los escuchen y los disfruten con el mayor interés y con el mejor provecho para su desarrollo cultural y espiritual. Comenzaremos, como es natural, con el Antiguo Testamento. Les recuerdo que sus grandes divisiones son las siguientes. Primero, el llamado Pentateuco, formado por los cinco libros de Moisés. Segundo, los doce libros históricos. Tercero, los cinco libros poéticos. Y cuarto, los diecisiete libros proféticos, que se reparten en cinco libros de los llamados profetas mayores y doce libros de los denominados profetas menores. Esta separación entre mayores y menores no se refiere a la importancia sino a la extensión de los escritos de los respectivos profetas. Hay que aclarar que Lamentaciones de Jeremías es un libro de poca extensión, pero figura entre los profetas mayores porque su autor tiene en ese mismo grupo otro libro mucho más largo, el libro del profeta Jeremías. Hoy vamos a resumir dentro de lo posible los cinco libros de Moisés que forman el Pentateuco y los doce libros históricos. En total, abarcan casi la mitad de la Biblia y contienen el relato de acontecimientos ocurridos desde que el mundo fue creado hasta cuatro siglos antes de la venida de Cristo, aproximadamente. Como la descripción se hace teniendo al pueblo judío como principal protagonista, estos libros históricos marcan claramente los siguientes periodos. Primero, desde la creación hasta Abraham, señalando el origen del hombre su pecado y sus consecuencias, el diluvio, la confusión de las lenguas en la torre de Babel y otros hechos del remoto pasado humano hasta que Dios llama a Abraham para fundar una nueva raza haciéndolo emigrar de la ciudad de Ur de los Caldeos. Segundo, desde Abraham hasta Moisés, período que incluye los orígenes del pueblo de Israel, las biografías de los grandes patriarcas como el propio Abraham su hijo Isaac, sus descendientes Jacob y Esaú, y la apasionante historia de José. Esta etapa culmina con la multiplicación de los israelitas en Egipto, donde finalmente son esclavizados y maltratados hasta que aparece Moisés como el gran libertador. Tercero, el éxodo y la conquista, abarcando la milagrosa intervención de Dios para arrancar de la opresión al pueblo de Israel, sus errores y peregrinaciones de cuarenta años por el desierto de Sinaí, tiempo durante el cual reciben la ley y los impresionantes relatos de las batallas libradas para conquistar la tierra de Canaán con el poderoso apoyo del Señor. Cuarto, el tiempo de los jueces, que transcurre desde la muerte del líder de la conquista, Josué, hasta el comienzo del reino. La Biblia llama jueces a los héroes que surgieron de tiempo en tiempo ...como caudillos de una o varias tribus de Israel... ...para conducirlos en la guerra contra sus enemigos... ...y restablecer o fortalecer el debido culto a Dios. Y quinto, el período del reino, el cautiverio y la restauración... ...lapso, que se extiende aproximadamente 600 años... ...incluyendo los reinados de Saúl, David, Salomón y sus sucesores... ...la división del país en dos estados, el reino de Israel en el norte y el Reino de Judá en el sur, la desaparición del Reino del Norte y el posterior cautiverio del Reino del Sur, cuyos súbditos fueron llevados a Babilonia, y finalmente el retorno a Palestina y la reconstrucción de Jerusalén. Este quinto período marca el apogeo de la nación, la aparición de sus más notables profetas y las tragedias que sufrieron por no haberse arrepentido de sus pecados. De este modo, amigas y amigos, estos 17 libros, los 5 del Pentateuco de Moisés y los 12 libros históricos, nos cuentan la historia de un pueblo elegido por Dios con todos sus altibajos, sus grandezas y sus miserias, sus victorias y sus derrotas en la larga preparación para el advenimiento de Jesucristo. En esta parte de la Sagrada Escritura descubrimos a Dios como Señor de la Historia, Leyendo estos libros, aprendemos lo que les pasó a los israelitas. Como dijo Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso, mientras hacemos nuestro habitual paréntesis hasta la próxima plática, les recuerdo el pasaje de Romanos